¿O es que los hombres del mundo entero, por no sé qué malicia que no se aclara? El día que te dicen cuánto te quiero, llevan una careta sobre la cara. Ay, careta de tu engaño, que daño me hiciste con ella mí. Yo era solo una mocita, tú decías que bonita, que creía en Dios y en ti. Pero ya, pero ya nos conocemos, tenemos la experiencia de vivir. Y por muchos antifaces, yo sé que una cosa se meo que nadie mentirá. Nosotros nos conocemos Y para vivir en paz Solo un remedio tenemos Muy fácil disimulemos Siempre puesto el antifaz Nosotros Nosotros nos conocemos Tanto palabreo, por fin me por Porque me se sobra tus intenciones Te juro que ni entiendo, te pone guapo Cuando viene a darme parejnones Ay, qué grande tu ceguera Cualquiera la puede enseguida ver que ni la cruz lo jure corazón no te figure que te pueda yo creer pero tú pero tú sigues lo mismo sin imo se te da que es un primor Puñal para el golpe afila pero luego me encandila cuando me miente amor Nosotros nos conocemos Y para el tiempo Solo un remedio tenemos Muy fácil disimulemos Siempre puesto el antifaz, Nosotros Nosotros nos conocemos El antifaz Nosotros Nosotros Nos conocemos